a forjar, un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven obrero, construyamos, contigo seremos más, por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, Lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos encontramos con ustedes en este hermosísimo mediodía. Eh, para seguir compartiendo con ustedes, bueno, la información, el análisis y, y la noticia y la difusión de las actividades que empiezan a, a cobrar fuerza, a sumar energía militante, a recuperar la presencia en la calle. Eh, ayer nos llamaban compañeros del cerro, eh, y compañero Máximo en particular nos estaba eh, recordando algo que olvidamos ayer señalar, y es que eh, de, después del plenario del sábado, que fue realmente un muy buen plenario en el en, la, en el local de la agrupación del cerro, eh, quedó definido que eh, los miércoles... Eh, a partir de las 3 de la tarde, los viernes, a partir de las 6 de la tarde y los sábados de la mañana, va a haber presencia en el local eh, María Olaya, María Fernández, eh, allí en Civils, Cásica, María Ramírez, local del 26, va a haber compañeros con materiales, con información, eh, así que a toda la gente de aquella zona que necesite informarse o simplemente acercarse a, a buscar ese manera juventud o volantes o información sobre los distintos temas que estamos este, enfocando eh, seguro otros días también hay compañeros pero seguros los miércoles después de las 15 horas los viernes después de las 18 y los sábados desde la mañana el local va a estar abierto con compañeros con Bueno, con actividades, seguramente habrá alguna brigada dispuesta a ir a la feria o a, a pintar algún muro. O sea que, eh, primer elemento entonces que quería cumplir con una eh, cuestión que nos quedó pendiente del día de ayer. Eh, también con respecto al acto aniversario, que eh, planteábamos las dificultades que habían surgido con, con algunos eventos deportivos. Bueno, se definió ya el acto aniversario, acto 50 aniversario, va lo vamos a realizar el sábado 13 a partir de las 17 horas, sábado 13 de noviembre, a partir de las 17 horas, y va a ser en la calle Convención, casi Maldonado, allí frente al local de la fonoplatea Gustavo Nocetti. Eh, va, los compañeros de la organización ya están eh, hablando de un muy buena un buen este, espectáculo cultural artístico con participación de, de compañeros artistas que han estado siempre en la lucha eh, además de la parte oratoria y de lo que yo lo que es casi lo más importante que va a ser el reencuentro de de muchísimo, con muchísimos compañeras y compañeros allí en la calle, con nuestras banderas, con nuestras consignas reivindicando, reivindicando con toda a toda conciencia y con toda nuestra fuerza 50 años de lucha incaudicable por la liberación nacional y el socialismo, con Artigas y con el Che, como es consigna histórica del movimiento 26 de marzo. Y digo con con una reivindicación a conciencia y con toda nuestra fuerza de la historia de 50 años de lucha. Y lo decimos con fuerza porque estamos en un momento realmente complejo desde el punto de vista de la ofensiva política, económica e ideológica que la derecha a nivel mundial ha desatado en contra de la causa, las causas populares y en contra de los intereses de los trabajadores. Hace unos días, en una audición acá, hacíamos referencia a un encuentro internacional, a una internacional facha, convocada por el partido fascista Fox, Vox en España. Eh, Fox es el facho mexicano. Vox es el, el partido español que reivindica el franquismo, el, el, el franquismo, Por tanto, el fascismo, eh, la sangrienta conquista de América, o sea, son completitos. Y comentábamos con ustedes que había habido una internacional en la que participaron los pinochetistas de Chile, eh, este, este nuevo fenómeno derechista de, de Argentina, Milley, los fascistas italianos, los fascistas húngaros, en fin. Eh, me quedo corto, había mucho más gente. Y no sabíamos quién había participado de Uruguay, se si había participado alguien. Pero toda la política que ellos plantean es la reconstrucción de la historia desde el punto de vista de las clases dominantes. Y obviamente que en Chile re re este, reivindican el periodo de la dictadura fascista de Pinochet y sobre todo sus políticas nacionales aparte de la represión, de negar la tortura y la muerte de militantes, ¿no? negando todo eso, reivindican el modelo económico instalado con la dictadura pinochetista que fue punta de lanza de la instalación del neoliberalismo en toda América Latina. Y así lo hacen en España y así lo hacen en los distintos países, bueno, en Argentina negando a los, los, las desapariciones, Y ahora en Uruguay nos encontramos con un fenómeno similar que tiene distintas eh, vanguardias, como distintos grupos de avance. Desde eh, la política que Cabildo Abierto este, impone y marca eh, en distintos aspectos, ahora con, con este proyecto para soltar a los pobres viejitos, ¿no? una, una, una un humanismo que que no estuvo presente en los años de la dictadura, de las cárceles, de las mazmorras, de la tortura, de las desapariciones, del padrón de la muerte, no estuvo presente. Ahí nos tocó convivir con compañeros muy mayores que sufrieron la las cárceles en las peores condiciones. No hubo esa reflexión humanista, ni con compañeros enfermos terminales, Bueno, que habla los que mataron en la tortura rey otra ofensiva de punto de vista de, de reconstruir una historia en donde ya no están ni siquiera los dos demonios el único demonio es la lucha popular el único demonio es la lucha popular y aparecieron las ahora acabar barcos soviéticos trayendo armas para invadir uruguay es brutal eh, no da para reírse porque quieren reconstruir una historia falsa no eh, ya lo hicieron con el artillismo lo quieren hacer con las décadas últimas décadas de nuestra historia y como la, la izquierda se ha replegado y ha retrocedido y ha concedido y ha renunciado ah, entonces se le hace el campo orégano y hay más campo para que la derecha avance por eso por eso el sábado 13 nosotros el 26 de marzo va a estar en la calle reivindicando toda nuestra historia toda la lucha de nuestro pueblo todo el esfuerzo y el sacrificio de miles y miles de compañeros, de compañeras de compatriotas que dejaron todo en la lucha contra una derecha eh, que arremetía contra el pueblo contra el fascismo instalado en la dictadura en la lucha en la defensa de los de las conquistas populares en todos los planos de la vida económica y social sin ningún eh, temor y sin ninguna vergüenza vamos a reivindicar no sólo nuestra historia la historia de la lucha de nuestro pueblo de todo nuestro pueblo de la que somos parte porque hay que pasar a la ofensiva hay que pasar a la ofensiva Hay que barrer con la mentira, hay que salir del cruce a esta cruzada del fascismo internacional y la única manera es reivindicando y colocando en el debate una propuesta clara, definida, la propuesta de la izquierda, la propuesta de la liberación nacional y la del socialismo, porque no hay otro camino, no hay otro camino posible para resolver los problemas de nuestros pueblos. Eh, y lo, decía, lo, lo lo decimos porque realmente nos, nos preocupa la falta de respuestas que se dan ante estas expresiones tan duras y tan peligrosas, sobre todo para los más veteranos que ya las vivimos. Entonces, eh, eh, ante, ante la ofensiva del fascismo no hay que retroceder a enfrentarlo hay que enfrentarlo, enfrentarlo con nuestras ideas, con nuestra propuesta, con nuestra organización, con la movilización, con la unidad de los sectores populares, con la unidad de la izquierda y ahí tiene un papel fundamental a desarrollar la, la unidad popular. Y último, una última reflexión sobre los grandes temas en debate. Hemos hablado ya mucho tiempo acerca de la de los tres ejes que el gobierno de la coalición multicolor se trazó para avanzar en la aplicación de su modelo Hablamos de la del, del presupuesto que se presentó y ya se está ejecutando la retención de cuentas y ahí ha habido avance privatizador, desinversión pública, eh, bueno endeudamiento cuantioso, pago religioso de la deuda, postergación en cuanto a la resolución de las necesidades más urgentes de la gente como la vivienda, el salario, el trabajo, la alimentación. Un eje del presupuesto, el otro es la ALUC. ...aprobada, ahora cuestionada en 135 artículos solo, lamentablemente en 135 artículos... ...que vamos a pelear también para que se droguen. Y el, y el, y el, y el tema que definimos como central que es el tema de la reforma de la seguridad social. Y aquí queremos por lo menos levantar una alerta, otra alerta. Porque a nosotros nos llama la atención que de la noche a la mañana desapareció de siena el, el Comité de Expertos. Hay un plazo que se vence ahora, el domingo 31 se vence el plazo para que el Comité de Expertos entregue el borrador al Poder Ejecutivo con las propuestas o con los la, las ideas que van a promover la reforma reaccionaria y neoliberal de la seguridad social. Entonces, como ha habido y ha habido expresiones desde... El, de, de, de organizaciones sindicales, de organizaciones sociales, en cuanto a, a una respuesta clara a esta, a esta iniciativa. Nuestra alerta sobre este silencio. Este silencio no implica inacción. Han seguido trabajando, reuniéndose, elaborando. Conocimos el adelanto, ya nefasto adelanto, de eh, los expertos que responden estrictamente al gobierno. Y queremos decir que la alerta tiene que estar eh, eh, encendida. La alarma tiene que estar encendida. No descuidarnos porque, sin duda, para el gobierno, que hoy hace centro en lo que es la, la, la opinión pública y en su aparición pública en la defensa de la LUC, sobre este tema no descansa. Y tenemos que estar preparados para responder para enfrentar ese proceso y para en la perspectiva impulsar un gran movimiento popular para anular una reforma regresionaria y levantar un proyecto alternativo como el que el que han construido los compañeros de ATSS que recupera un sentido de la, el sentido solidario intergeneracional público de derecho humano esencial que tiene la seguridad social. Pero bueno, vamos despidiéndonos hoy por aquí. Con el saludo a todos los compañeros y con el recuerdo de que nos estamos preparando y convocamos a todos los compañeros a trabajar con el mayor esfuerzo y sin descanso para construir un gran acto del 50 aniversario el sábado 13 de noviembre a las 5 en punto de la tarde en convención Casi Maldonado frente al la Platea Gustavo Nocetti. Nos encontramos mañana a 12 12.15pm. Aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.